también con Jessica Maggio. Buenas tardes, Jessica. Hola, buenas tardes. ¿Qué hace Juan Pablo? ¿Cómo estás? Acá estamos, eh, Jessica, empezando la jornada del, del lunes Este desde hace unos minutos en la siesta que nos fue. Usted ya conoce acá el, el, la zona, el territorio, Este y es muy bueno sí, volverte bueno. a tener. Pero en este caso, Jessica, es para hablar sobre cuestiones que tienen que ver con el rechazo y con el repudio que ha generado la designación en el gabinete del gobernador electo, de Sergio Silioto. Este, el nombramiento, digo, de Fase, ¿no? De un tipo que nosotros todos lo tenemos este, muy vinculado a una etapa este, que no nos gusta para nada. Así que, bueno, queríamos impregnarnos un poco de cuál fue la materia con la que las colectivas feministas de la provincia estuvieron este, realizando este, este, este texto de un rechazo que dieron a conocer hace poquito. Sí, sí, totalmente. O sea, Juan Pablo Fase formó parte este, del gobierno de Tierno, de esos 87 días eh, terribles que vivió en nuestra ciudad de Santa Rosa, eh, de, totalmente, de total autoritarismo, de unos días eh, fue terrible ese gobierno, entonces nosotras como colectiva feminista de La Pampa tenemos la responsabilidad histórica ¿no? de manifestarnos en contra de la designación de Pablo, eh, Juan Pablo Fase en este momento por parte del gobierno provincial. Eh, ni hablar que, o sea, este, con, como está Latinoamérica en este momento eh, con respecto a los fundamentalismos de derecha y, todo, y todas las situaciones eh, que están sucediendo eh, alrededor, no queremos que una persona con una, con una mentalidad fascista tenga un lugar en y ningún gobierno democrático, o sea, eh, no queremos que tenga un espacio para poder desarrollarse en, en nuestra provincia. ¿no es tenemos una responsabilidad histórica porque tenemos que manifestarnos eh, queremos que esa persona eh, no esté más y menos en un lugar este, tan delicado como es la secretaría de derechos humanos definitivamente Jessica además este, cabe recordar que fase no es que fue un funcionario del gobierno de Juan Carlos Tierno nada más sino ¿Sí? que bueno. es un funcionario fue funcionario y también recibió tengo? condena no sí, sí, sí, también recibió condena por abuso de autoridad, o sea, en, ese, en, el, en el momento en que lo sacamos, ¿no? Y a su gobierno este, masivamente en las calles, para la gente por ahí que no sabe, o sea, fue un gobierno eh, terrible, eh, muy autoritario, muy facho, muy fe, fue eh, insoportable para nuestra población. Entonces, eh, eh, nos jode esta falta, nos, nos duele esta falta de memoria, ¿no? De parte de, de gente del gobierno provincial que que ponga a esa persona encima en la Asociación de derechos humanos o sea no podemos permitirlo no podemos permitirlo por, por la situación en la que estamos viviendo no lo permitimos nunca pero menos en esta situación en la que en la que está todo muy sensible en la que o sea en la que estamos viviendo eh, situaciones a nivel latinoamericano con esa eh, clase de mentalidades no es cierto eh, eh, muy este, reaccionarias muy fuertes Entonces como que no eh, nos, lo vimos, teníamos la obligación, ¿no es cierto?, de hacer este repudio de las distintas colectivas. Sí, sí. Y coincidimos eh, en esa necesidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa, Jessica, si, o sea, bueno, ¿qué pasa? No, si, digo, el sí está, me está sobrando. Esta mañana nos sí. enteramos de que eh, FASE es, este, está confirmado en el gabinete de Sergio Cilioto o por lo menos sí. así lo, lo reconoció este. Mmm, el Ministro Daniel Benzuzan. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué pasa de ahora en adelante? ¿Cómo cómo se mueven las distintas colectivas que han firmado el repudio. Repudio, hay que decirlo a la pasada también, que no es el único que hay, que, que se ha hecho público y que se seguirán sumando seguramente. Pero, ¿cómo, cómo, seguir, eh, el, el, cómo seguirá el paso a paso de esta situación en donde este, nos vamos a ir sumando y nos vamos a ir abroquelando en este rechazo a la designación de Juan Pablo Fase? Sí, totalmente. Hay que, o sea. Eh... No lo vamos a tomar como interlocutor de derechos humanos porque hay una falta de confianza total ¿no? con la persona. En sí no se puede reconocer como un subdirector, como un, como un subdirector de, de, como un subsecretario de derechos humanos. No lo podemos reconocer como tal. No lo podemos tomar como interlocutor para hablar sobre esos temas porque hay una falta de confianza total. O sea, directamente. O sea, no nos podemos referir a esa persona como un subsecretario de derechos humanos. Entonces la idea es que eh, lo repiense, que pueda pensarlo de nuevo el, el gobierno provincial y esa persona eh, salga de, de ese lugar, ¿no es cierto? No podemos permitir que personas con esa mentalidad, con, con esa forma de actuar con respecto este, a los derechos humanos en sí, o sea, estén en esos lugares eh, tan sensibles y en esos lugares de, de toma de decisiones de parte de, del gobierno provincial. No se puede permitir, o sea, es una... Eh, eh, se actuó desde una inconsulta total ni siquiera nos preguntaron ni siquiera podríamos y es un lugar muy sensible me parece una toma de pelo incluso como o sea eh, eh, como o sea que ganó un gobierno progresista estamos se supone o sea vamos a estar en, en una mejor situación después eh, con respecto a nuestros derechos eh, con respecto a las situaciones en la que está el país que creemos tenemos mucha esperanza de que eh, al ganar fernández La, la situación mejore de nuestro país de todos nosotros entonces eh, nos parece casi una toma de pelo o sea que esta persona esté en un lugar eh, del gobierno de tomas de decisiones y un lugar tan sensible como es la secretaría de derechos humanos no lo ¿Qué? podemos tomar como interlocutor eh, además y una... sí sí sí no y tenemos esta responsabilidad histórica de manifestarnos y de plantearlo así porque porque es muy grave es muy grave la situación es muy grave Eh, porque eh, estarle es estar dando aire, ¿entendés?, eh, a, a manifestaciones eh, monstruosas, ¿no?, monstruosas de la derecha que no tiene, no tiene, no tiene sentido, eh, o sea, cuando no, no hay ninguna... Eh, cuando, cuando estamos, estamos avanzando hacia una situación en nuestro país progresista y, y estamos intentando, este, nada, que, vuelva, que vuelvan... A volver a tener derecho, estamos, estamos en otra etapa, estamos entrando en otra etapa y no tiene, no no no tenemos por qué tolerar esta clase de personas en lugares tan sensibles de toma de decisiones del gobierno provincial. Bueno, a muchos y a muchas les ha llamado sí. nos ha llamado la atención la designación de FASE este y algún eh, se, se, se, se planteará que, que FASE puede haber cambiado en algo desde el 2008 a la fecha. Pero lo que vemos es que también ha habido cambios que no sabemos en el, el organigrama del gobierno. Este, se, se va a crear una, una subsecretaría, ahora cambió el nombre del ministerio, va a ser Ministerio de Gobierno, Justicia y ah. Derechos Humanos y se incorpora un área ah. que es la de prevención de la violencia institucional y social. Este, okay. Que además este, sabemos que está más en la órbita va a estar en la órbita de lo que es el... Eh, las el, el personas del Partido Humanista, digamos. ¿Hay uh -huh. hay hay algo que hace ruido, Jessica? Sí, yo, o sea, yo igual... Aparte eh, de, de la designación... Partido, de... No sé, la... Sí, o sea, no estoy más en el Partido Humanista ya hace un tiempo, pero en particular yo creo que ningún militante nacional y popular, ni dirigente, ni de ningún... tiene que estar trabajando con eh, Juan Pablo Fase. Me parece que eh, más como un superior porque no tiene, no tiene el sentido, porque vos estarías eh, este, subordinado encima a, sus, este, a, su, a su línea. Entonces a mí me parece que tendrían estas personas del Partido Humanista este, no eh, rechazar, por lo menos no, no querer... Eh, trabajar con esa persona y pedir obviamente que pongan a otra persona estamos hablando de la subsecretaría de derechos humanos o sea parece hasta, hasta una tomada de pelo para todos nosotros no no puede ser no es cierto no no podés no podés estar trabajando con esa persona eh, en ese lugar este eh, Nada, no, no, hay, no hay forma de que él haya cambiado de opinión, porque tampoco se, se ha manifestado con un cambio de opinión, no ha participado en los juicios de su zona 14, no ha ido a hablar con las víctimas, no ha ido a hablar con las querellas, no ha ido a hablar con... No, en ningún momento esta persona eh, ha mostrado interés con respecto eh, al, al, al avance de derechos humanos a, a en de nuestra provincia. O sea, no, nunca mostró interés, nunca... Eh, lo planteó nunca eh, nada no es cierto nosotros estamos eh, militando en la calle estamos en movilizaciones y no este no nunca lo vimos no no es una persona que está puesto como a dedo como si no es eh, este no no tendría que estar en este lugar no no tendría que estar claro, en este claro. lugar porque ni siquiera tiene militancia no, no La verdad que no, no no hay justificación para que esa persona esté ahí. No no podemos encontrarle ninguna fundamentación, eh, ni nada. Yo, este, en particular, este con respecto a la gente del Partido Humanista, eh, yo creo que ningún militante nacional y popular puede estar trabajando, subordinado, estar gestionando por la gente, subordinado a Juan Pablo falso Muy bien, muy bien. Estamos hablando este, por... por por elevación digo de Eh, quienes van a estar a cargo de la Subdirección General de la Prevención de la Violencia Institucional y Social, que son excompañeros sí. tuyos, Federico Costabel uh -huh. y Alejandro Andrada. Este, sí, yo, personas... pero esa ya es una opinión personal, no no es que entre claro. No, no, sí, no pero no, además no, pero justamente totalmente. iba a mencionar que son personas de bien y que, bueno, hay que buscarle en todo caso, será una una cuestión de buscar una, una solución política, tampoco es... No. este parece tan complicado. Lo que genera es muchísimo ruido, sí, sobre todo visto desde las perspectivas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos este, y en puertas de lo que podría llegar a ser un tercer juicio de la subzona 14. 4 este, Realmente, como vos estabas marcando muy bien, a Fase se lo desconoce en toda esa trayectoria que, que tienen este, no solo las víctimas, los fiscales y los movimientos de derechos humanos de la provincia, sino también las personas de API, así que este, bueno, ha, ha llamado mucho. Sí, la hay presión. una desconfianza total, no claro. podemos, no podemos, no puede ser interlocutor de derechos humanos. Tenemos la total desconfianza. Muy eh, bien. Porque en su currículum no, no, o sea, no, no es imposible. No hay no hay fundamento, no hay argumentación, no hay justificación para que esa persona esté en el lugar, en ese lugar. Muy Entonces, bien. desde las organizaciones sociales.. Eh, repudiamos esa designación y no queremos que esté más fase inicial, Muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo, cómo sigue esto porque eh, calculo, calculamos, eh, si se quiere, Jessica, que esto no va a quedar así y que este, el, la designación de fase va a seguir sumando repudios, por supuesto. Mientras, sí. este, justamente, asistimos y veníamos con una, con mucha algarabía, si se quiere, o alegría, hacia una fecha bárbara, que es la del 10 de diciembre, donde se propone la Argentina un recambio institucional muy importante sí. y podría llegar a ser un cambio de aires bárbaros. Si es algo mencionable, digo, a la pasada, es porque también se viene la época de las fiestas, Jessica. Ajá. Uh -huh. Sí, y sí, hay, sí, claro. hay fiestas por aquí, fiestas por allá, este lo digo a propósito, ¿sabés de qué? Del décimo primer aniversario de la <risa> sí. Teresa Pérez. ¿Nos querés contar algo? Vos tenés que ah, ver. La... estás estás sí. en ¿Estás en la movida del décimo primer cumpleaños de la Biblioteca Popular Teresa Pérez? No, no estoy yo en la Teresa Pérez, yo bueno, estoy en bueno. la Gómez pero sí, te, tenemos, tengo amigas ahí y sí, como todos los años, se hace esa choripañada espectacular, Eh, muy bien, sí. Y eh, sí vamos a ir, por supuesto. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Vamos a andar por ahí, hay otras fiestas también, así que bueno. Sí, tenemos sí. fiesta, nosotras tenemos la fiesta de las ferias feministas trabajando. Ahí sí, está, ahí esa, sí, Es el primer año de nuestra feria. Y sí, bueno, esa feria surge en función de la Macris, ¿no? Somos un montón de, de mujeres y incidencias eh, que nada, nos juntamos para para vender nuestros productos y, para, y nuestros servicios y también para nuestra, o sea, también hay compañeras que son abogadas, profesionales y todo, para ayudarnos entre nosotras para resistir toda la macrisis y superar las dificultades ¿no? que se nos fueron presentando. Y bueno, juntas aparte también nos contenemos y, y hacemos nacer y crecer esa sororidad eh, que viene, ese cambio cultural que viene de nuestro movimiento feminista y eso que, que, va, que nace en nosotras y que crece y crece todo el tiempo y que, bueno, eh, nada, estoy muy contenta con eso que ya hace un año y bueno, vamos a tirar la quinta por la ventana porque la, la fiesta es una quinta y vamos a hacer feria y todo y, y bueno, nos vamos a muchar todas ahí para seguir resistiendo todo esto que está que nos sigue pasando muy bien muy bien así así sea Jessica y por supuesto esperemos que el clima esté acompañando para ese primer añete que se está lo, llegando con la feria feminista este cuánto cuánto laburo digo no porque también hay que entender que muchas eh, de las feriantes están eh, eh, más saludables más convencidas más crecidas en, en, en para todos lados digamos en todo en todo el aspecto Sí, sí, no, sí. Eh, es eh, trabajo, es, pero como que las cosas se van dando. Desde la sororidad como que vos vas atrayendo, eh, bueno, sororidad es de lo humano, ¿no? Desde esa humanidad. Una va atrayendo gente eh, buena onda, con buena fe, todo esto se dio de una forma hermosa, que se, que se ve en esa quinta, después vamos a seguir. Y, y hacemos estas fiestas, en realidad surgen, mirá Juan Pablo, Porque con lo que nosotras recolectamos en la feria no llegamos a, a pagar el baño químico. Nosotras necesitamos un baño químico cada vez que hacemos una feria, ¿no? Claro. Y, entonces, y sale, nos salen 1.200 pesos. Entonces no llegamos, eh, no llegamos eh, con lo que juntamos normalmente... Y entonces empezamos a hacer fiestas para tener mangos, para, también para decorar la plaza, para, para traer chicas, para traer gente que nos forme, para hacer talleres y eso de otros lados. Entonces esas fiestas se empezaron todos los meses en función de eso y también, eh, nada, por la misma feria, ¿no? Entonces para tener el baño químico empieza desde esa razón, ¿no? Y terminamos este, haciendo algo muy lindo a donde todas nos amuchamos, nos encontramos, precios populares, obviamente. Este, a donde todas podemos acceder, ¿no es cierto? Entonces, surge así también esa fiesta que hacemos en sí, porque tampoco nos podemos autogestionar auto del todo, ni siquiera la misma feria. Muy bien, muy bien. Así que, bueno, esperamos que la respuesta y la concentración de público, de la pública y del público esté a la altura de las circunstancias, además, con estas, con estas este, prioridades que, que hay que ir. Garantizando, ¿no? Eh, no, no más vale. Jessica, ¿qué eh, se te va a ver esta tarde por ahí por alguna rotonda, vos por casualidad? Sí, sí, sí. <risas> ahora vamos a ir a las cinco y media de la tarde. Tenemos, eh, bueno, el día de la no violencia contra la mujer y bueno, que fue cambiando el nombre, viste. Entonces por ahí nos confundimos. A veces decimos día de la no violencia hacia la mujer, a veces decimos el día es el día Eh, por, en contra eh, de, de la, la violencia, violencia machista género, ¿viste? de la violencia machista y así ha ido como cambiando el nombre pero bueno, por las hermanas Mirabal no que bueno, fueron este, asesinadas en un gobierno este, autoritario también mira y seguimos ¿viste? con con todas estas cuestiones y, y bueno, así que bueno, siempre este vamos a ir firmes y bueno, las esperamos a todos, ahora a las 17.30 en la rotonda del Cinco y media, también. ahí en la rotonda del, de la heladería, de la famosa heladería. De la heladería Robert, sí. este, <risa> Bueno, Cecica, la verdad sí. es que hay que seguir caminando. Eh. Se, no, se, sí, parece que esa vale. es la, esa es la, la, la respuesta, por lo menos por ahora, este, para este, enfrentar todo esto que hay que queremos cambiarlo también, ¿no es cierto? Queremos no, que... no, más vale, más vale que sí, o sea, así que bueno, esperemos que, que triunfe el pueblo, que triunfe el la fuerza con respecto a este tema que esta persona ya nos siga en ese lugar eh, Juan Pablo eh, Fase, y bueno, te mando un abrazo Juan Pablo y esperemos que nada, nos vemos ahora a de la tarde, vos también vas a estar ahí dale, eh, sacando dale. fotos o, bueno, no, vas a estar ahí con, con <risa> los periodistas y es así que a full bueno, Muy bien. te mando un abrazo y a todos los de la radio muchas gracias gracias a vos Jessica, que tengas buena dale. buena tarde, eh. nos vemos luego ahí está Jessica Magio conversando sobre el rechazo que le ha provocado a tantas personas y a tantos colectivos.